Oye, dicen que tienes la edad de Cristo, que has logrado, sea honesto, ahora viéndote frente al espejo, no le puedes mentir a la verdad en su propia cara. Papeles arrugados, lo que escribo queda media Cuando enciendo un cigarrillo los demonios me asedian Tantas máscaras de amigo entre comedia y tragedia Tanto trame en este infierno es la divina comedia Muchos dijeron soy tu hermano, nunca le ponga duda Y no mordieron mi mano mientras le daba mi ayuda Me vendieron por la espalda al mero estilo de Judas. Cuando cae la pintura la verdad lo desnuda Muchos cabrones tiraron hablando mal de mi familia Tuve que guardar la compostura y juro me fastidia En una guerra nadie gana, lo aprendí en una biblia Cuando admira demasiado Los que arcome la envidia No entendieron que el papel Siempre aguanta con todo Que el respeto es la palabra De un hombre y no su apodo Que ganarlo forma parte Y que solo hay un modo Ser real en un mundo Donde te pagan con nodo De vieron de segundo plano El que no tengo dinero Soy consciente que hace mucho no me acerco al templo Y que a mi hijo muchas veces sido Buen ejemplo Que nunca me tuve fe y que dejé pasar el tiempo Pero el talento grita que esto no es un pasatiempo Quiere saber la historia de mil esperanzas muertas De como en un momento me cerraron varias puertas Lo he sufrido en carne propia, la historia es cierta Pero me subestimaron pues dejaron una abierta Hace lo que pase no me rendiré Mientras siga vivo yo voy a seguir Si sieran las puertas yo las abriré, yo me tengo frenas y pa competir, pase lo que pase no me rendiré, mientras siga vivo yo voy a seguir. Si cierran las puertas yo las abriré, yo me tengo Así pa la fama no muere por mí, tampoco muero por la fama Sudar sangre es normal, no sé por qué hacen tanto drama Quieres saber la solución si alguien te difama Deja que Dios se encargue, la justicia siempre llama Porque mi modo de ser rapero, ustedes lo hacen por moda En la hora de la hora de una vez por todas Puedes darme la mano y puedes decirme broda Pero en el fondo sé tu intención, así que no me jodas No me hablen de sacrificio ni de triunfo robado No pueden seguir viviendo con fantasmas del pasado Vienen a pedir perdón, son a notar de ahogado, a la fuerza ni el agua y no los he mencionado, dime que esperaba, si no sembraste no hay cosecha ahora puede ser muy tarde, el momento se aprovecha, varias veces te dije que me tirara derecha, y por tu culpa fue que nuestra hermandad quedó desecha mientras me veo al espejo y me pregunto a mí mismo, será que no voy a lograrlo por mi egocentrismo, acaso me vendieron sueño y todo fue un espejismo pero el talento viene en mí del momento de mi bautismo, no me hablé de velo ni de lágrimas de sangre, si le puse mi pulmón y juntos aguantamos hambre ah -ha. ah -ha. okay. pesa más un traidor cuando hay miles en un enjambre ah antes de mencionarte temas más di un rollo de alambre ah en conclusión maldito el hombre que confía en otro hombre ah para verte más humilde no se ocupa sobrenombre ah me cansé de soñar solo espero que no te asombres okay. cuando veas mi jordan por las calles de londres hace yeah. lo que pase no me rendiré mientras siga vivo yo voy a seguir si cierran las puertas yo las abriré yo me tengo frenas y pa competir Pase lo que pase no me rendiré Mientras siga vivo yo voy a seguir Si cierran las puertas yo las abriré Yo me tengo fe en así pa' competir Amen. Oye No puedo ser más honesto Yo soy Carlos Moncada Lirical motherfuckers Sniper on the beat Junto a Voz privilegiada que más real lo necesita con esto nadie resucita y a mis amigos presos, que nadie lo visita Oye, esto sí es real empire music yo soy lirical. sniper flow, flow. 41, nigga.